El guardión, aquí estamos otra vez desde la hora Estamos a Aspiratia, grabando para este programa llamado Suelta a la Olla, que se produce desde Alavedi Así como siempre hacemos, el lugar, el sarca, el vero, el lugar Es genial, es un juego de cosas Hoy, un tema que en los últimos días y semanas se ver bastante en las calles, en redes sociales, pero sobre todo en las paredes de, de los barrios de Bilbo, paredes que, que hablan y que nos cuentan de un nuevo caso eh, de, de una de una lucha de un proyecto autogestionado en contra de los grandes intereses del capital. Estamos hablando de Asticarría, un poco más de música y volvemos. Bueno, Guardión, como venía comentando, hoy hablamos con John, miembro y, y habitante de Astica Herría, un, un barrio, un pueblo situado en las afueras de Bilbao, en la bajada de Nécuri hacia el Chorierri, en lo que sería el municipio de Erandio. Este lugar ha albergado el proyecto de autogestión de Astica Ría y durante años diferentes personas han ocupado las casas de, de ese barrio, ¿no? Dando vida a un lugar que estaba abandonado y no solo eso, dándole color y movimiento. Astica, además de ser un proyecto de autogestión, ha sido lugar de paso y encuentro de diversas personas y colectivos sociales. Se han realizado charlas, encuentros, actividades políticas y demás. La iniciativa de las personas que han vivido ahí y los colectivos que han hecho uso del espacio han supuesto un oasis de autogestión y color en este Bilbao metropolitano cada vez más mercantilizado y en donde las vecinas y vecinos y los proyectos comunitarios no tienen lugar. Tantas actividades se han realizado que Astica Herría se ha convertido en un referente Y no solo en un referente, también en un símbolo de proyectos autogestionados y ocupación. Pues bien, como ya venían advirtiendo desde hace tiempo, un macroproyecto con la colaboración política de los de siempre ha puesto en serio riesgo este proyecto de vida en comunidad y autogestión. Otra vez más, el gran capital con sus lacayos políticos están buscando hacer desaparecer este proyecto. Proyecto que, como no, pretenden ahogar a base de dinero y hormigón. Volviendo a poner en el centro de sus grandes beneficios, en detrimento de la miseria de las personas que buscan escapar de este sistema de muerte y de explotación. Pero ante esto, quienes creen en otro mundo, quienes han vivido este espacio, no se han rendido y han decidido luchar. Y no solo luchar, también resistir. En este caso, defendiendo Astica Herría. Así que, bueno, para hablar de esto y de otras muchas cosas, eh, hoy tenemos a, al otro lado del teléfono a, a John, Edward John, John John. Bueno, eh, en primer lugar, un poco como para ir entrando en el tema y como siempre hacemos, ¿nos puedes poner un poco en contexto? Es decir, ¿nos puedes comentar un poco qué es Herría, dónde está, en qué consiste el proyecto? Y bueno, básicamente, si nos pudieras hacer una introducción de, de qué es lo que está ocurriendo y por qué se han, se han visto carteles eh, en la calle denunciando y, y llamando a la resistencia de, del proyecto, pues te agradeceríamos. Vale, sí. Eh, bueno, como tú bien has dicho, Astica Herría es un, un barrio, un pequeño un cúmulo de casas que está situado eh, pues en el barrio de Azúa, en Erandio, eh, rodeado del de Carrefour, el Carrefour de Erandio, el polígono Azuarán, la autopista que va hacia, la, hacia, hacia el corredor del Chorierri... Eh, ...el río Asúa y bueno, más polígonos industriales... ...es un pequeño oasis eh, que consta de tres, tres caseríos... ...y una nave industrial y diferentes terrenos... ...en los que hay huertas, hay, hay gallinero y, y más cosas... Eh, ...en el que viven ahora mismo pues cerca de seis personas... ...pero que lleva unos, unos 20 años ocupado... ...y por el que, como bien has dicho... ...han pasado por aquí pues infinidad de gente... ...tanto, tanto a vivir como, como a pues, hacer diferentes actividades y tal. Eh, la, como, digamos que no, ha sido todo, no fue ocupado todo hace 20 años... ...sino que, que hubo alguna de las casas eh, más antiguas... ...que se ocupó hace 20 años... ...otra de ellas eh, todavía vivía sus antiguos inquilinos... Eh, ...después esa casa fue alquilada... Pero, ...pero siempre se ha vivido en comunidad... ...después al de unos años se ocupó la nave también... ...para hacer actividades, para, como almacén, como taller... Como, ...como también un espacio de ocio alternativo... ...tiene un escenario, una barra... ...tiene un taller donde trabajar... Eh, y, más, ...y más cosas. Eh, este proyecto eh, durante el tiempo... Eh, lo, ha ido comprándolo por plazas, por, por, por cachos, eh, la promotora Labartine. Y fue hace dos, tres años, 2020, cuando por fin Labartine consiguió comprar el último pedazo que le quedaba para comprar, para tener todo en su poder, todo lo que, todo lo que es asticarría. En ese momento... en ese momento ellos pidieron el desalojo de todo, de todo ello para derribarlo y para construir, no sabemos exactamente qué, pero entendemos que pues, una gran infraestructura, eh, ya sean pabellones para alguna empresa, ya sea otro, otro supermercado, pero vamos, una gran superficie por el sitio en el, que está, en el que está situado Astica, es un sitio que logísticamente está muy bien comunicado y bueno, y es que Como digo, esto es un pequeño oasis de lo que de lo que podía ser antes esta zona de Erandio, pues es lo, el último reducto de caseríos que, que quedan aquí. Son caseríos que que constan del siglo XVI, algunos de ellos. Eh, en su día, cuando cuando la hizo esta ofensiva, el PNV de Erandio directamente le concedió una licencia de derribo. Eh, negando que aquí viviese nadie, eh, repetidamente. Intentaron eh, pues, pasarse por encima todo proceso judicial que, que, que suponiese un desalojo, eh, permitiendo el derribo de todas las casas y, y además, negando empadronarse a la gente que, que aquí vivía. Eh, en ese momento se activó la campaña de Asticaría Defendatu y se consiguió... ...bueno, se consiguió un padrón argente... ...se consiguió como retrasar toda la historia... ...y mediante recursos y tal... ...pues estos últimos dos, tres años... Eh, ...se ha vivido con cierta, bueno... ...tranquilidad o, o, tensa, o tensa calma. Eh, es ahora que a la espera de la resolución... ...de uno de esos recursos... Eh, la, ...la Bartain ha pedido a la jueza... ...el desalojo provisional... ...como que antes de que se resuelva el recurso... ...vamos a pedir que esto se desaloje... ...y yo ya puedo ir tirando las casas y todo... ...y, y luego ya veremos... ...si se si resuelve el recurso... ...y la jueza lo ha aceptado... ...eso quiere decir que, que en caso de que... ...lo acepte y... ...y en esto... ...si luego el recurso que habíamos puesto... ...sale... ...sale a nuestro favor... ...sería algo... ...pues que no podríamos volver atrás ¿no?... ...porque ya habrían desalojado las casas... ...y... ...y tal... ...entonces... Judicialmente ahora mismo estamos en que la jueza nos ha dado 30 días para que abandonemos el eh, asticarría voluntariamente. Estos 30 días se cumplen ya, estos días. Eh, y bueno, y lo que, lo que está claro es que bueno, hemos vuelto a reactivar la campaña de asticarría de FENATU y lo que tenemos claro es que de aquí no nos vamos a ir y que optamos por resistir y, y luchar. porque a vosotros has dicho que se os notifica mediante una carta os llega a vuestros domicilios o bueno a estas casas de asticarría llega una notificación oficial o eh, claro ya en su día pues se pasaron por aquí y, eh, claro cuando empezó todo hace bueno empezó todo cuando uh -huh. ya compraron todo y cuando concedieron aquella licencia de derribo y tal pues nos enteramos mediante gente conocida que de Erandio y tal pero y porque se empiezan a plantar aquí y, Eh, ...trabajadores, trabajadores haciendo pruebas... ...pues midiendo el suelo, no sé qué... ...y ahí, claro, porque al principio no se nos notifica nada... ...porque porque ellos están eh, eh, intentando hacer ver... ...que aquí no vive nadie y tal... ...lo que pasa que nosotros nos enteramos... ...y entonces pues nos presentamos en, en los juzgados... Eh, con, ...con nuestros abogados y, y tal... ...y es así como ahora tenemos pues noción de todo el proceso... ...hemos conseguido que vaya a nombre de alguien... Uh -huh. Y bueno, en estos años eh, has dicho que bueno primero activasteis un poco la campaña de resistencia y ahora le habéis vuelto a dar un empujón. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste esta campaña de resistencia? Eh, sí, sobre todo eso, como, como ya hemos dicho por aquí, pues eso, al final en, en 20 años eh, pues ha pasado por aquí infinidad de, de gente, de colectivos, de... Y de, bueno, de, de personas que han participado del proyecto y tal. sí que no es... Eh, es gente que ha pasado y... Bueno, como que Astica de Rías es especial, ¿no? O sea, y, y toda esta gente que ha pasado, pues ha pasado, pero igual ahora están otras historias y tal. Entonces, consistía un poco en, en volver a aglutinar a toda esa gente, en llamar a, en llamar a toda esa gente, en, bueno, en socializar el caso, en sacarlo a la calle, en... En sobre todo denunciar pues, las prácticas del de, de PNV, del Ayuntamiento de Erandio y, y sacar a la calle que una vez más está, está pasando eso, ¿no? se está anteponiendo un proyecto eh, que, que, que será de, de miles o de, de muchísimo dinero ante un pequeño barrio en el que se intenta vivir mediante la autogestión, la comunidad y… Al final es lo de siempre, ¿no? El dinero es el que, es el que manda y nos da igual tirar abajo un, unas casas del siglo XVI si aquí va a haber un pabellón que, que, uh -huh. va, que va a dar dinero a, a Herandio o a, o a quien sea, ¿no? Uh -huh. Y no tenemos duda en conceder una licencia de derribo o un lo que sea. Y entonces en la campaña, bueno, pues eh, ha sido muy de salir a la calle de, de, de carteles, de hacer pintadas, de... De, de todas estas historias y lo, y lo que sí hemos convocado es, eh, hoy a la mañana ha habido una concentración en, en Erandio, en frente del ayuntamiento, aprovechando que, que había pleno en el ayuntamiento para llamar a la manifestación que haremos el 1 de abril sábado a las 12 y media desde la plaza del metro de Erandio. Uh -huh. Vale, muy bien, el sábado 1 de abril, eh, para que apunten nuestros oyentes también que se puedan animar, eh, ¿a qué hora has dicho que era? 12 y media, 12. desde la plaza del metro de Grandio. Uh -huh. Y bueno, un poco poniéndolo en contexto también, que estamos escuchando el caso de Asticano pero un poco queda claro que... que en los últimos años hay una gran ofensiva política y comunicativa contra los proyectos autogestionados, bueno, contra la ocupación, contra todo este, este tipo de proyectos, ¿no?, que se sitúan un poco fuera de la lógica mercantilizadora de la vida. ¿Nos podrías hablar un poco de, de esto, enmarcar la situación de Astica Herría dentro de esta ofensiva? Eh, sí, eh, bueno, al final esto es un proyecto... ...autogestionado y ocupado más... ...como tantos que ha habido en Euskal Herria ¿no?... ...y... ...y como siempre algo hacemos bien que no... ...que no interesa pues al poder y... ...y a los que... ...a los que están arriba ¿no?... ...y como siempre pues... ...tiene que ser placado ¿no?... ...todo lo que... ...todo lo que se organice... ...al margen de sus lógicas y... ...y a nuestra manera pues no les interesa... ...porque... ...por eso, porque funciona porque lo hacemos bien ¿no?... ...y... y ahora más que nunca la vivienda es un es es un problema vamos principal que que afecta a miles y a miles de personas y o sea más que nunca hay una miseria terrible eh, la gente es incapaz de poder pagarse su alquiler su comprar su casa hay más desahucios que nunca hay más problemas con la vivienda que nunca y es entonces cuando cuando justo hacen pues más que nunca demonizan la, la ocupación y la criminalizan hasta, hasta puntos insospechados, ¿no? Y al final, una vez más, para beneficio de, de empresas y como, yo qué sé, como puede ser Securitas Direct y, y mediante el miedo y todo. Y, y yo creo que esto se puede marcar ahí también, por, porque al final, aparte de, de dejar un proyecto... de estar abajo un proyecto de vida aquí hay gente que se queda sin casa también y sí, sí. Eh, eh, sí. bueno sí sí claramente no que es que el tema de la vivienda también luego lo como metías también un poco el tema del ocio también que era Astica también proveía de alguna manera ocio no solo para los habitantes de Astica sino un poco para la gente que se quería alejar de del barullo en el momento eh, en el momento dado o bueno no, que al final es una alternativa de eh, bastante amplia bastante abarcadora de la vida y por eso también yo creo que se pone un poco en el punto de mira este proyecto no este tipo de proyectos sí totalmente Sí, y bueno, no sé, eh, dentro de eh, ¿conocéis otros pueblos o otras eh, otras barrios que se hayan solidarizado con, con vuestra lucha o habéis tenido algún tipo de hermanamiento de solidaridad? Eh, aquí siempre, histórico, bueno históricamente sí, pero en los últimos años siempre ha habido una red, digamos, informal, ¿no? Organizada y a la uh -huh. vez sí eh, de. ...pues de gente que, que ha ocupado por el, por el Chorrierri... ...por, por Asúa, por, por Fano, por la Rabetsu... Y, ...y digamos que esa es la... ...o sea, aquí cerca también está Fano... ...que son, que son varias casas ocupadas también... Y, y, ...y bueno, digamos que estamos hermanados... ...y que están en la misma lucha... ...que están participando de la, de la, de la campaña también... Y bueno, y muestras de solidaridad y acercamiento hemos tenido un montón por eso, por lo dicho antes, porque al final es, ha abarcado tantos colectivos y tanta gente ha pasado por aquí que, que todo el mundo lo tiene como algo, bueno, que ha sido referencial de alguna manera y el apoyo es, vamos, es, es indudable. Uh -huh. Esto también ha sido, digamos que ha sido la casa o el sitio donde hemos guardado siempre ...el material de la comparsa Cramba... ...antes con manches... Uh -huh. ...pero esta era su casa, digamos... Aquí ...esta estaba... nave que nos comentabas... Eso es. <risas> ...eso es, en esta nave es donde... ...donde ha... ...dormido la chosna durante todo el año... ...y al final esto se ha convertido en un espacio de... ...bueno pues de casita... ...de, de toda la gente de la comparsa... ...que es de la ocupación y la autogestión... ...así que al final... La, ...bueno, la solidaridad viene... ...viene sola... Y bueno, como siempre solemos preguntar eh, al final de la entrevista ¿qué pueden aportar o cómo podemos ayudar las personas eh, que estamos, pues en este caso, oyendo la radio o, o sabiendo, teniendo por primera vez noticia de este caso? ¿Cómo os podemos echar una mano? Pues eso, como he dicho, el 1 de abril sábado hacemos una manifestación por Erandio para dejar claro que ...que vamos a defender la y que, vamos a, que no nos vamos a marchar... ...que nuestra opción es, o sea, lo que hemos decidido es eh, hacer resistencia aquí... ...y sobre todo, pues, eh, o sea, que se acerque, que esté atenta a las movilizaciones... ...la gente, que vayamos haciendo, eh, que, no, que no hemos recogido y nos vamos... ...o sea, que, que la gente se puede ir pasando por aquí, que seguiremos haciendo actividades... Y que socialice el caso y contárselo a todo el mundo y sobre todo estar pendientes a, a, las, pues a, a los de Yaldis que hagamos y, a, y sobre todo a cuando salga la noticia de qué día va a ser el desalojo, eh, pues que se acerque aquí quien pueda y a rechazarlo, a rechazarlo a tope. Es que Ricasco, bueno pues nada Con este caso dejamos La entrevista de hoy, un abrazo A todos los compañeros y compañeras de Astica desde la 97 Irratia y, y ya sabéis a, a luchar por nuestras viviendas Nuestro ocio y, y por la solidaridad con la gente Que lo necesita, en el momento que lo necesita Abur ah, es que Abur I know who are going Cause them out of jail cannot feel no